Sure.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 De Heavy Metal Mansion Metal PR.com con bases en San Juan, Puerto Rico. Así que saludos a todos y a todas. Además de transmitir a través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com, también estaremos、eh, retransmitiendo nuestro programa a través de nuestras. Emisoras hermanas que se han afiliado con nosotros. Entre ellas、eh, tenemos a César Radio Rock desde Bolivia, a Salto Mata Radio Rock desde España, Metal Corrosivo desde México, Frecuencia Online Radio desde Buenos Aires, Argentina, también César Radio Rock The Classic desde Bolivia. Radio Enigma desde Chile y Espectro FM 98.8 desde Corrientes, Argentina. Estas son nuestras、eh, emisoras hermanas que se han afiliado con nosotros para retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show en diferentes horarios, diferentes días de la semana. Ok. Pero vamos, vamos a lo que nos toca y ya comenzamos directamente desde nuestro despegue. Y comenzamos en la noche de hoy con nada más y nada menos que con la banda de Los Ángeles, California, l i z z y Borden. l i z z y Borden hace muchísimo tiempo que no los escuchaba y por alguna razón. Eh, me tropecé con un viejo video de ellos y me dio nostalgia de comenzar a escuchar. Eh, y eh, recordé lo, lo buena que era esta banda, lo bien que sonaban. Y fueron una banda que en un momento dado se quedaron、eh, como que en el medio de dos grandes bandos. Cuando en Los Ángeles, California, se comienza a dividir la escena entre lo que eran las bandas glam. Y lo que eran las bandas de trash. Entonces, las bandas de trash que comenzaron la mayoría de ellas a emigrar a San Francisco y Los Ángeles se quedaron con las bandas glam. Lizzie Borden se queda en el medio porque ellos ni, son, ni eran una banda glam, pero tampoco eran una banda trash.、Eh, y en un documental que hay por ahí, ellos, ellos dicen: Mira, eh, eh, teníamos ese problema porque no cabíamos en uno, pero tampoco cabíamos en el otro. Pero siempre tenían su fan base y eso fue importante y fue lo que los mantuvo a ellos durante、eh, varios años、eh, activos. Entonces ahí teníamos a Lizzie Bourne de su álbum Love You Peace de 1985. Estábamos escuchando precisamente el tema Love You to Peace. Un temazo de un extraordinario álbum Lizzie Bourne que no lo había.、Eh, Sonado en este programa, pero que será tomada en consideración、eh, de vez en cuando. Hoy vengo con un programa、eh, con cosas nuevas. Hoy vengo con un programa con muchas cosas nuevas porque ha salido mucha cosa en la calle, mucho release nuevo、eh, a pesar de la pandemia y a pesar de que los、eh, conciertos pues, se han suspendido. Y las giras se han cancelado y se han vuelto a recalendarizar. La realidad es que los release no se han detenido. Y este programa, pues hoy voy a traer varias cositas nuevas de bandas que han hecho su release o que están a punto de hacer release para compartir con ustedes. Así que vamos a comenzar con nuestro primer bloque y vámonos con una banda que ya habíamos puesto unos singles que habían salido. Hace varias semanas atrás, como una premiere de lo que sería el disco. Y en aquel momento dijimos que si el disco estaba a la altura de, de esos singles que habían salido, pues que lo que iba a salir era un álbum de extraordinaria calidad. Y sí, así mismo fue. Acaba de salir el álbum hace un par de semanas. Y es simple y sencillamente una obra de arte. Estamos hablando de una banda que. Lanza su álbum por primera vez en 34 años. Estamos hablando de Alcatraz. Y quería compartir con ustedes un tema de su nuevo álbum. Vámonos con Alcatraz y Born Innocent. de l rock se llama asaltomataradiorock.com r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 Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com. Les saluda su amigo Dark Nerudas. Y bienvenidos a todos y a todas los que nos acaban de sintonizar. Bien,、eh, ya comenzamos, ya comenzamos con nuestro primer bloque. Y、eh, le decía en mi primera intervención que hoy tenemos un programa. De cosas nuevas. Hoy vamos a estar escuchando、eh, temas nuevos de bandas que no son tan nuevas y algunas bandas que sí lo son. Pero los temas que vamos a estar escuchando, o por lo menos varios de ellos, pues son temas de discos que o acaban de salir o están en agenda para salir próximamente. Y nos han dado como que un preview de algunos temas para nosotros poder ir calentando motores. Así que. Ya usted sabe. Y como todos、eh, los programas, pues les recuerdo que nosotros todos los domingos a las 6 de la tarde, hora de Texas, 7 de la noche, hora de Puerto Rico, estamos transmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show a través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com. Pero además de eso, tenemos un grupo de emisoras hermanas que se han afiliado a nosotros. Y retransmitirán el programa durante el resto de la semana. Entre ellas está César Radio Rock.com, que va a estar retransmitiendo todos los domingos a las 21 horas desde Bolivia. Asaltomata Radio Rock.com, que transmitirá todos los lunes a las 12 del mediodía desde España. Tendremos a FNCENO.FM e MetalCorrosivo.com que transmitirá todos los lunes a las 6 de la tarde desde México. Frecuencia Online Radio que transmitirá todos los lunes a las 22 horas desde Buenos Aires, Argentina. A CESAL Radio Rock The Classic que transmitirá todos los martes a las 21 horas desde Bolivia.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 Para poder profesar la palabra del metal pesado. Bien. Así que、eh, este primer bloque que estuvimos escuchando lo comenzamos con algo nuevo. Aunque ya hace varias semanas había estado poniendo,、eh, sonando aquí unos、eh, unos temas que esta banda a a h b í había tirado en YouTube. Pues ya el álbum está en la calle. Y como dijimos en aquella ocasión,、eh, si el producto final del álbum está、eh, al nivel de los temas que salieron、eh, de singles, pues va a ser un gran álbum y en efecto así mismo ha sido. Alcatraz, después de 34 años, lanza su primer disco eh, inédito eh, que se llama Born Innocent, un álbum espectacular. Eh, la banda actualmente、eh, cuenta con la mayoría de sus, de sus integrantes originales, con excepción del baterista y con excepción del guitarrista.、Eh, todos los demás pues, son sus miembros originales. Graham Bonnet ha hecho un trabajo simple y sencillamente espectacular en este álbum. La voz de Graham Bonnet suena como si fueran los años 80 cuando tiró aquel primer álbum de Alcatraz o cuando cantaba con Rainbow o con cualquiera de estos proyectos en los que participó. Así que hizo un trabajo fenomenal y todavía su voz está intacta.、Eh, por su parte,、eh, una de las características que siempre tuvo Alcatraz Es que siempre ha contado con guitarristas extraordinarios, excepcionales, virtuosos en la guitarra. Pues esta vez no fue la excepción. Mr. Joe Stump ha hecho un trabajo magistral. A la altura de lo que ha sido Alcatraz en la historia con Ingrid Marston y con Steve Bay.、Eh, Joe Stump simple y sencillamente ha hecho un trabajo impresionante.、Eh, y me gusta mucho porque a pesar de que Joe Stump. Es un shredder y es tipo guitarrista de estos que, ¿verdad? que impresiona. No es, como decimos en la jerga de mi barrio, no es un Ed Galgado. Usted no ve que la guitarra se quiere quedar con la canción y que se quiere quedar con el álbum. Simple y sencillamente hace el trabajo que tiene que hacer, pero a un nivel de calidad espectacular. Entonces, este álbum es buenísimo. Estábamos escuchando precisamente el tema del disco、eh, Born Innocent.、Eh, si no lo ha escuchado, dele oído. Y si le gusta la música de bandas viejas, pero que recientemente salen al mercado, esta es altamente recomendable. Bien, después de Alcatraz, pues nos fuimos entonces, para aquellos que no conocen a j o h s t o n Que fue interesante porque antes de que Alcatraz lanzara su álbum, ellos estuvieron tureando como por uno o dos años con Joe s t u m p、eh, Y habían varios videos en vivo con Joe s t u m p Mucha gente no sabía quién era Joe s t u m p Y cuando lo vieron por primera vez, se preguntaban quién es el tipo que está tocando la guitarra o quién está poniendo los zapatos de i m v a y m a r s t i n y de Steve Vai en Alcatraz. Pues mire. Joe Stump no es un guitarrista nuevo. Joe Stump tiene una carrera、eh, bastante extensa con varios proyectos y, sobre todo,、eh, una carrera、eh, solista. Tiene múltiples álbumes. Y dentro de los proyectos, uno de los más destacados era un proyecto que se llamaba Joe Stump Range of Terror. Y de ese proyecto, pues quise compartir un tema que se llama Sign of the Cross, de un álbum que se lanzó en el 2003 que se llama Conquer and Divide. Este álbum es extraordinario y cuenta en la voz con nada más y nada menos que con Michael Becerra. Sí, ese mismo, el que cantó con i n v e y Marston y cantó con l o w n e s pues ese mismo、eh, fue cantante de este álbum en ese proyecto de Joe Stump que se llamaba Joe Stump Range of Error. De ese álbum estábamos escuchando el tema Sign of the Cross. Y cerramos el bloque pues, con otra banda que tiene otro guitarrista、eh, espectacular, o por lo menos tenía un guitarrista espectacular. Estamos hablando de Stratu Varios. De su álbum Destiny de 1998, estábamos escuchando el tema No Turning Back, que tenía nada más y nada menos que en la guitarra el señor Tommy Tolkien. Un, un simple y sencillamente una bestia en la guitarra. Así que eso era lo que teníamos en ese bloque. Vámonos con nuestro primer bloque r a p i d i t o y vámonos con algo nuevo. La semana pasada estuve, abrí el programa. La semana pasada abrí el programa con la banda Unleash the Archer. Esta semana、eh, me bajó una, unos temas de lo que va a ser su próximo álbum que está calendarizado para salir el 21 de agosto. Así que ya mismito, en un, en un par de semanas. El álbum se va a llamar Abyss. Y de ese álbum quise compartir con ustedes un tema nuevo que se llama Soulbound. Así que los dejo con Unleash the Archer Soulbound. de Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Yes, people, we are back. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. En otra edición nocturna de puro metal pesado. Bien, ese bloque que estábamos escuchando lo comenzamos con. Eh, lo más reciente y lo que será parte del próximo álbum de la banda canadiense Unleash the Archer.、Eh, Unleash the Archer、eh, tiene en calendario para el 21 de agosto lanzar su próximo álbum que se llama The Abyss. Y de ese álbum、eh, lanzaron un preview, ¿verdad? De un tema que se llama Soulbound que suena muy, muy bien. Me di cuenta, por lo que pude escuchar、eh, en este y ya desde el álbum anterior,、eh, cuando esta banda comenzó, era una banda que、eh, estaba más inclinada a lo que era el melodic dead metal. En la medida en que fue pasando el tiempo, se han acercado un poco más a lo que es el melodic power metal que al d e a t h metal como tal. De hecho, de los dos singles que sacaron de este álbum, Yo no clasificaría a ninguno de los dos como Melodic d e a t h Vamos a ver cuando salga el álbum. ¿Ok? ¿Con qué nos vienen? Pero suena súper, súper bien. Por lo menos estos dos temas suenan súper bien. Así que vamos a esperar cuando salga el álbum y ya compartiremos algo más y haremos nuestros、eh, comentarios correspondientes. Después nos fuimos con otra banda canadiense de lo que se conoce como el、eh, New Wave of Traditional Heavy Metal. Y estamos hablando de Riot City. De su álbum Burn the Night, que fue del 2019, pues estábamos escuchando el tema Still Ride. Y cerramos el bloque con la banda argentina Ariadna Project.、Eh, de su álbum del 2005 Mundo Paralelo, estábamos escuchando el tema La Llave. ¿okay? Ariadna Project una banda de, bueno, yo no sé si decir de metal en castellano. Porque la realidad es que tienen un disco en español y todo el resto lo han hecho en inglés. De hecho, en el disco en español tiene varios covers de bandas como, como Europe y cosas así. Así que no sé si clasificarla. Al menos este álbum sí. Es metal en castellano y se escucha bastante bien. No es un proyecto que musicalmente me enamora. Y no es porque musicalmente no sea bueno. Lo que pasa es que me parece que.、Eh, El keyboard, el teclado, tiene demasiado protagonismo y de alguna manera le resta fuerza a, a la música.、Eh, y entonces tenemos un teclado todo el tiempo siendo el lead y el que lleva la bandera en las canciones. Y eso, pues, en mi gusto personal, pues no, no es lo más que me Que me gusta, pero el, pero el proyecto es bueno. El proyecto no es malo, es, es un buen proyecto. Así que ahí teníamos de su álbum Mundo Paralelo del 2005 el tema La Llave. Bueno, como muchos de ustedes saben,、eh, pues、los grandes festivales、eh, pues、han sido cancelados.、Eh, los conciertos, las giras, pues todo esto ha sido cancelado debido a la pandemia. Y uno de los festivales、eh, que fue cancelado、pues、fue el famosísimo、eh, eh, Backen Open Air. Y pues la gente de Backen Open Air, ni corto ni perezoso, Dijeron, bueno, no lo vamos a hacer en persona, pero nos vamos a inventar algo. Y el pasado fin de semana, del 29 de julio al 1 de agosto, pues se celebró lo que fue un, un festival、eh, de formato virtual online,、eh, de lo que、eh, fue la versión del 2020 del b a c k i n Open Air, que en realidad. Pues、eh, fueron un sinnúmero de bandas invitadas que tocaron en un escenario. Obviamente no había, no había gente, pero la producción, ¿verdad? Estaba todo, ¿verdad? todo un equipo de producción, un escenario con luces y todo. Y ambientándolo pues, con、eh, cuestiones virtuales, ¿verdad? Sonido de gente y todo esto. Una cosa de lo más, de lo más chévere. Y hubo un sinnúmero de bandas que estuvieron tocando ahí. Y una de esas bandas pues fue、eh, los alemanes Blind Guardian.、Eh, Blind Guardian estuvieron tocando en ese festival virtual del Back in Open Air 2020. Y sorprendieron al mundo tocando un tema nuevo. Que nunca, ¿verdad? Nuevo, no, no está en ningún álbum. No, está,、eh, no lo habían tocado nunca antes. Sino que era la primera vez. Un tema que se llama Violent Shadow. Y ese tema, pues a mucha gente le gustó y queríamos compartirlo con ustedes. Así que lo s vamos a dejar con Blind Guardian en su nuevo tema Violent Shadows, que、eh, se escuchó por primera vez en la versión virtual del Back in Open Air del 2020. 0 I thought you would like that. Don't fear the violent shadows!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 Para el mundo, por aquí, por aquí es que estamos. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show. Le saluda a su amigo Dark Nerudas. Eso que estábamos escuchando en ese pasado bloque, pues era nada más y nada menos que、eh, el nuevo tema de Blind Guardian que fue estrenado en la versión virtual del Wacken Open Air que se celebró el pasado fin de semana, del 29 de julio al 1 de agosto. Eh, y allí, pues、eh, Blind Guardian sorprendió a todos con este tema que quise compartir con ustedes, que se llama Violent Shadows. Bien,、eh, lo próximo que estábamos escuchando era una de esas bandas mías favoritas,、eh, Astral Door. De su último álbum del 2019, Worship or Die, estábamos escuchando precisamente. El tema Worship or Die. Astral Doors, pues siempre ha sido una de mis bandas consentidas. Me encantan、eh, musicalmente, en la lírica y todo. Lamentablemente es una banda que por alguna razón nunca ha trascendido ni ha logrado la popularidad y la fama que realmente creo que se merecen. Pero por lo menos periódicamente se mantienen. Eh, produciendo y este pasado álbum Worship or Die、eh, fue simple y sencillamente espectacular. Bien, y cerramos el bloque con、eh, un single reciente de la banda Zenobia. Zenobia acaba de lanzar un single que se llama Buscando una Luz y、eh, quise compartirlo con ustedes. Me parece un tema、eh, de lo más bueno. No hay fecha, o por lo menos no se ha hablado de una fecha de、eh, release de algún álbum nuevo. Simplemente pues, se lanzó este single.、Eh, ustedes saben que el cantante de x、eh, e、eh, n o b i a、pues, se ha estado dividiendo entre lo que era x e n o b i a y lo que era Avalanche.、Eh, cuando Isla Ramos pues, se enfermó de la garganta, quien terminó la gira pues, fue、eh, el cantante de x e n o b i a x e n o b i a también ha pasado por. Un proceso de transición, ya que su guitarrista pues, se fue de la banda con、eh, Mago de Oz y、eh, reclutaron dos guitarristas, así que Zenobia、eh, creció. Así que en ese proceso de transición y todo esto, pues lanzaron este single, como que para decir: Estamos vivo aún, escuchen esto en lo que caemos en tiempo y espacio. Pero me gusta, me gusta el tema y me alegro mucho con los muchachos de Zenobia. Bien,、eh, hace varias semanas atrás、eh, estuvimos sonando aquí un tema de lo que sería parte del álbum que va a salir de la banda Striper.、Eh, un álbum que está proyectado para salir e l septiembre 11. El álbum va a llevar el nombre de Even the Devil Believe. Y estuvimos escuchando un tema, pues lanzaron otro tema. De、eh, lo que será parte de ese disco que se llama Make Love Great Again. No sé, el nombre me, me suena como que les robaron el eslogan a, a Donald Trump, pero, pero no sé, vamos a ver. Así que los dejo con Striper y su nuevo single, Make Love Great Again.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 Desde el 2001, reconocida mundialmente. MetalPR.com Heavy Metal m a n s g e r Aquí estamos de regreso, mi gente, en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, gente, eso que estábamos escuchando en este pasado bloque era lo más reciente o parte de lo que va a ser el próximo álbum de la banda Striper. Un álbum que está proyectado para salir el 11 de septiembre. Eh, que se va a llamar Even the Devil Believe. Y este tema que lanzaron recién se llama Make Love Great Again. Así que vamos a ver cuando salga el álbum. Vamos a ver cómo está、eh, ¿verdad? el material completo de este disco. Bien, lo próximo que sonamos era una banda que descubrí hace varios meses y es una banda de Chile. que Desde que los descubrí, simple y sencillamente me impactaron y me enamoré de esta banda. Y esta banda lleva el nombre de Blizzard Hunter. Blizzard Hunter lanza en el 2015 un álbum que se llama Heavy Metal to the Bane. Y de ese álbum estábamos escuchando precisamente el tema Heavy Metal to the Bane. Un extraordinario álbum, una banda súper, súper buena. El cantante es simple y sencillamente espectacular. Recientemente, en el 2019 o, o, o en el mismo 2020, lanzaron un EP. Ese EP、eh, tiene varios covers.、Eh, entre ellos, tiene un cover de Loudness y tiene un cover de Queen's Rise que les queda magistral. Así que Blizzard Hunter, un bandón de la nueva generación, dicho sea de paso, es una banda de unos muchachos jóvenes、eh, que están haciendo extraordinario heavy metal desde Chile. Muy bien, y cerramos el bloque con nada más y nada menos que con la banda Saratoga. De su álbum Vientos de Guerra de 1999. En la voz del señor Leo Jiménez estábamos escuchando precisamente el tema Vientos de Guerra. Ok, bien. Bueno, mi gente,、eh, estábamos hablando ahorita sobre los festivales y, y todo este tipo de cosas. Pues un festival que se suspendió este año, pero que ya calendarizaron para el 2021. Y cuando lanzaron el cartel, simple y sencillamente estremecieron la industria. Estamos hablando del Rockfest Barcelona, que se estará llevando a cabo el 1, 2 y 3 de julio del 2021, con una alineación de bandas simple y sencillamente espectacular. Para mencionar algunas de estas bandas,、eh, por ejemplo, va a estar Manowar. Nightwish, Asept, Niall, Dragonforce, Among Omar, Blind Guardian, Foreigner, UFO, Kiss, Judas Priest, Doro,、eh, Angelus a p a t r i d a u n l e a s h the Archer, Riot,、eh, Orange Goblin y desde Japón Train Anthem. O sea, un sinnúmero de bandas de todos、eh, los subgéneros del heavy metal, me parece. Que va a ser espectacular. Yo espero ¿verdad? que de aquí a casi nos queda un año, pues ya esta cuestión de la pandemia pues hayamos conseguido algún control, ya sea vacuna, tratamiento o algo, y que esto se pueda dar, porque simple y sencillamente es un、eh, cartel espectacular. Así que、eh, muy bien por la gente de Barcelona. Si la cosa de la pandemia está controlada de aquí allá, pues este muchachito de Moca Puerto Rico estará aterrizando en Barcelona porque quiero estar presente. Muy bien, vámonos con nuestro próximo bloque y lo vamos a comenzar. Va a ser un bloque candeloso, sí. Sí, para aquellos que sí, va a ser un bloque fuertecito, candeloso, pero lo voy a comenzar con algo nuevo también de una banda que acaba de lanzar un álbum. Y que me parece que es un álbum extraordinario también, y que merece la pena que nosotros lo、eh, reseñemos aquí. Y estamos hablando de la gente de Primal Fear. Primal Fear acaba de lanzar un álbum que se llama Metal Commando. Y de este álbum quiero compartir con ustedes un tema que se llama My Name is Fear. Con Dark Neruda. Desde Spring, Texas. Todos los jueves a las 10 de la noche.、Los、escuchas clásicos del heavy metal. A través de AC Rock. Y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas. Mediado en español. Todos los jueves a las 10 de la noche. Por AC Rock Radio. Ay, ay, ay, ay, ay, mi gente. Qué bloquetazo de fuego y de candela hemos zumbado aquí. Así que lo que teníamos era、eh, mucha agresividad y mucha violencia musical. Ya, este bloque candeloso, pues ya se ha convertido como que en un bloque tradicional en nuestro programa. Así que espero que lo hayan disfrutado. Comenzamos este bloque con nada más y nada menos que con、eh, un tema del más reciente álbum de la banda alemana Primal Fear. Acaba de lanzar un álbum de nombre Metal Commando, que está muy, muy, muy bueno. Y de ese álbum estábamos escuchando un tema que、eh, lleva por nombre. My name is Fear, un temazo de un extraordinario álbum de Primal Fear. Después nos fuimos con una banda que hacía tiempo que no escuchaba y desempolvando por ahí, pues、eh, quise compartir algo con ustedes. Y estamos hablando de Riggle m o r t i s de su álbum del 2014, Slave to the Grave. Estábamos escuchando el tema Poche r Guys. Ese álbum es bueno, bueno, bueno. Es de los álbumes más recientes. Si no me equivoco, creo que es el último álbum que ellos、eh, lanzaron al mercado. Y es un muy, muy buen álbum.、Eh, un álbum del que la gente no habla mucho. Este, no sé, pero para mí lo considero que es un muy, muy buen álbum. Que es lo más reciente, lo más reciente 2014 de r r i g o f o r s Después nos fuimos con otros alemanes, nos fuimos con Rage. De su álbum Speak of the Dead del 2006, estábamos escuchando el tema Kill Your g o d s Un temazo de un bandón. Yo siempre he considerado a, a Rage como un bandón que no se le ha dado. La, el reconocimiento y bien、eh, poco valorado. Yo considero que r a g e es una de las bandas top de la, de la escena alemana. Sin embargo, pues es una banda de la que, de la que no se le ha dado ¿verdad? el reconocimiento ni se habla mucho de ella. Me gusta mucho r a g e desde que lanzaron al mercado aquel álbum Perfect Man en 1988. Desde ahí para acá, pues. He sido、eh, un seguidor de, de la banda Rage,、eh, que me gusta mucho. Y estaba compartiendo con ustedes pues, el tema Kill Your Gods del de,、eh, álbum Speak of the Dead del 2006. Bien, m i g e n t e No me queda tiempo para más. Mi relojito de arena pues, me dice que ya se acabó. El tiempo para esta noche, pero no se olviden que todos los domingos a las 6 de la tarde, hora de Texas, 7 de la noche, hora de Puerto Rico, tenemos una cita aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show a través de Heavy Metal Mansion Metal Pr.com punto y de todas nuestras afiliadas que van a estar retransmitiendo nuestros programas durante la semana. También no se olviden que todos los jueves a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Tenemos AC Loud a través de ACRackRadio.com. 60 minutos de puro heavy metal para compartir con todos nuestros colegas del metal. Así que no se olviden, todos los jueves a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, AC Loud con este servidor Dark Neruda. Bien, mi gente, no me queda tiempo para más. Yo me despido. Espero que tengan una excelente semana. Que trabajen poco y ganen mucho. Que coman bien y beban más. Cuídese mucho. Use su mascarilla. Lávese bien las manos. Mantenga distancia. Y cuídese usted y cuide a su familia. Yo los escucho la próxima semana. Se despide su amigo y su colega. Dark Nerudas. Hasta la vista. ベイベー